El 30 de septiembre pasado, el Banco Central publicó el calendario del pago de la, de la deuda pública. Y, lo bueno, lo llamativo fue lo que creció en estos últimos cinco trimestres, ¿sí? Que creció, en, en, el capital creció en 5.545 millones. Vamos a repasar un poquito, ¿no? El Frente tomó el, la deuda en 13.000 millones y la dejó en la friolera, de con números redondos, de, de, de 36.000 millones de dólares. O sea, de 13.000 la llevó a 36.000 millones. Esos son esta, cifra, esta última cifra se puede ver en, en, en el calendario de pagos que también mandé de, de marzo del 2020, que fue, que fue cuando el Frente dejó el, el gobierno. Bueno, lo que yo quería comentarle es el funcionamiento de esto y lo doble perverso la doble perversión la primera de ellas la primera ellas es cuánto tenemos que pagar este año de junio de este año a junio del año que viene hay que pagar de intereses 1.800 millones de dólares sólo de intereses y de capital hay que pagar 8.732 millones. Obviamente que esos 8.732... Bueno, ninguno de los dos se pagan con fondos genuinos. Los 8.732 millones de capital que hay que, hay que pagar este año 8.732 millones, eso se, se refinancia, se consigue nuevos préstamos y se paga con nuevos préstamos. Si la tasa es la misma, el la deuda no aumenta. Bueno, Pero la deuda aumenta con el, con el pago de los intereses. O sea, que son 1.800 millones de intereses, que es la perversión de la del, de, de la sangría, ¿no? Esa sangría brutal de 1.800... Con esa cifra por año, en un año, 1.800 millones de dólares en un año. Obviamente que en un par de años podríamos sacar a la gente de todos los cantegriles que hay en Uruguay, ¿no? Por esa cifra. Bueno, o sea que, como lo que nosotros preanunciábamos, llegó el momento, ¿de qué? De pagar. ¿De pagar qué? Los intereses. Con una sangría, con esta sangría del 3,6% del PBI, solo de intereses. Si a ese 3,6% le sumamos el déficit primario, vamos a tener un déficit fiscal total, o sea, déficit primario más intereses de deuda, del orden de los del 6%. Diez sacan del PBI y eso va a ser lo que va a aumentar la deuda año a año porque va a crecer y en forma exponencial, porque los intereses cuando se cancelan y se contraen nuevas deudas, esos intereses después se capitalizan y vamos a pagar intereses sobre intereses. Y la otra parte es la pérdida total de soberanía, porque la pérdida total de soberanía? ¿Cómo creen que nosotros vamos a acceder al mercado de capitales para cancelar estos 1.800 millones de dólares de intereses y los 8.732 millones de capital? Son 10.530 millones. 10.530 millones en este año que vamos a tener que salir a refinanciar. Yo les repito, 10.530 millones de dólares al mercado de capitales. ¿Y por qué el mercado de capitales nos compra esa deuda? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos compra eso? Nos compra porque hacemos los deberes. ¿Cómo saben ellos que hacemos los deberes? Porque las calificadora de riesgo, que son los mismos, los mismos accionistas de los fondos de inversión, porque son los mismos, no voy a entrar en ese detalle, no menor, pero detalle, esos son los mismos que califican la deuda y fijan la tasa de interés. Y nos hace... Si somos grado inversor, el riesgo lo califican los mismos que después nos compran. ¿Y por qué nos compran? Nos compran porque firmamos una carta de intención, como en mayo del 2005, que la firmó Astori con Cancela, o hacemos los deberes aceptando políticas de los organismos multiretriales de crédito. Yo les doy un ejemplo. Un ejemplo. El, el contrato con UPM es como si fuera una carta de intención. Si vos salís y decís que no vas a cumplir lo acordado por el gobierno frestaplista en el contrato brutal, la pérdida total de soberanía, el contrato de UPM, toda pérdida para Uruguay, para el Estado uruguayo, para el pueblo uruguayo. Si no cumplís con eso, ¿después cómo salís al mercado de capitales para financiar en un año 10.530 millones de dólares tenemos que pagar en este año de junio a junio. Es, es perverso. Sí, es perverso. A eso, bueno, hay una noticia de estos días que en Estados Unidos la inflación creció a cifras récord de los últimos 30 años. Para combatir la inflación ellos van a tener, si necesariamente en Estados Unidos van a subir la tasa de referencia que es la tasa que los... Que los que la, que la plata, las la tasas que el Banco Central de Estados Unidos paga los encajes o los préstamos entre sí, son los préstamos de los encajes, es la tasa de la referencia, la tasa de referencia. Van a subir por la inflación en Estados Unidos y si sube esa tasa va a subir el, qué? el bono a 10 años, que es el bono supuestamente libre de riesgo, que va a subir la tasa. Y ese esa suba de la tasa americana arbitra la tasa de intereses. O sea que nosotros, todas estas deudas que nosotros estamos anunciando, que ahora hay que pagar, ahora solo, solo hay que pagar con una sangría y con una pérdida de soberanía por tener que aceptar una política que no es de nuestro beneficio, lo vamos a tener que pagar a tasas muchas más altas.